Adelante, este están participando por las plateas, gracias a la gente de argentino de Junín, ya vamos a estar ahí en el turco de, de Junín. No son plateas, son populares, me decís... Ah, populares, acá pensé que me habían puesto platea en el mensaje. Son seis populares, o sea, dos para cada uno. Está bien, pero la platea, la popular en ferro se ve todo bien, así que no hay ningún tipo de problema. Yes. A la gente de Junín, este ya vamos a estar por ahí, si no, si no nos toca transmitir, igualmente vamos a ir a ver algún partido, porque siempre somos... Eh, bien recibido. Pero vamos a ir a un contacto internacional a las 12.41. Estamos con él, le agradecemos su tiempo. Si bien es cierto que por mensaje de texto, por WhatsApp, muy bien, no nos trata, pero no importa, nosotros lo queremos igual, lo bancamos desde la primera hora. Y ahora que el tipo se emborracha todo el tiempo, sí, Damián, se emborracha todo el tiempo, porque el tipo tiene más copas que una bodega. Yo te lo puedo asegurar eso. Chapu Noción, y cómo te va, ¿qué decís. ¿Cómo estás? Buenas no, tardes, ¿cómo andamos? ¿Todo no bien? No por qué te reís. No, no, porque yo, yo no me emborracho, eso estás tenés información de, digamos, mal servida, pero bueno, nada más. Yo lo que hago es festejar, eso sí, eso está claro. Festejar porque ganás muchas copas. Y la verdad que sí, la verdad que eh, este año ha sido un año espectacular y qué se puede decir, ¿no? Hemos cerrado una, una temporada perfecta. que creo que muy pocos jugadores o equipos lo han podido conseguir en, en, su, en su disciplina o en su equipo, ¿no? Así que obviamente estamos muy muy felices. Eh, yo el otro día charlaba con amigos y eh, coincidíamos en, en, en, en que este año eh, entiendo otras disciplinas y otras... y otras actividades, y seguramente habrá otros deportistas que también este, habrán ganado cosas muy, pero muy importantes, y eso era Pareto, este, eh, otros muchachos, este, no, otras chicas, pero digo, eh, los, los premios, los Olimpia, los, los premios de oro al deportista argentino, eh, yo creo que hay que hacer una mención especial para Luis Escola, por, por haber sido otra vez MVP de un torneo... Eh, eh, eh, importante en América Y por haber llevado a la selección argentina Como capitán del grupo A, a un juego olímpico Y el Chapo y no, ¿no? Ganó los cuatro títulos con el Real Madrid Que se juegan en España Ganó la Copa Intercontinental Fue el MVP de la Euroliga Y encima fue este, Titular del quinteto mejor O sea, de los cinco mejores Del FIBA América Y además fue este un par de Luis en, en, en el hecho de llevar a Argentina a Río de Janeiro, un año sensacional Chapu, sí la verdad que sí, la verdad que eh, un año impresionante en el que obviamente me han salido muy bien las cosas como equipo, eh, me han salido muy bien las cosas individuales también, eh, obviamente lo que vos decís de Olimpia o no esos son premios individuales que, que bueno obviamente uno se alegraría de poder conseguirlos Obviamente para mí sería un placer increíble eh, poder ganar una Olimpia de plata, de oro, lo que sea, en Argentina sería un orgullo porque siempre tratamos de representar al país, ¿no? Y siempre tratamos de, de dejar el deporte argentino, en este caso el básquet, lo más alto posible. Sí. Y por suerte este año, bueno, se ha hablado mucho eh, del nombre Sioni de y eso significa que se habló mucho de Argentina también. No, no olvídate, olvídate. La verdad que, mira yo... Eh, y además eh, viste cuando un deportista creo que, y vos lo sabés porque sos un luchador eh, dentro y fuera de la cancha, pero además tenés un talento increíble, porque eh, o sea, eh, entiendo que hay jugadores que se destacan más por una cosa que por otra, pero vos sos en ese sentido más completo, porque tenés el, la garra y el coraje y el corazón para jugar, pero además sos un talentoso. Y digo, este has pasado. ...creo que todos los deportistas... ...pero has pasado por todas las situaciones... Eh, ...has pasado por venirte joven de tu casa... Eh, ...por salir de, de, de, de, de, de una ciudad pequeña... ...a venir a la gran ciudad... ...siendo muy joven... Eh, ...empezar bien de abajo... ...reclutado en una pensión... ...has ido a jugar al básquetbol español... Este, ...has sufrido lesiones... Eh, ...has ido a la NBA... ...has ido como figura... ...y después te han traspasado... ...y tuviste años que no fueron buenos... que por ahí decías que hago acá, me quiero matar, volviste porque hiciste una gran elección al Real Madrid, bueno, primero al Vasconia que es tu casa, después al Real Madrid, eh, en una etapa de tu vida donde vos decís, bueno, toda la, la, la frutilla del postre, y este es el postre entero además, porque una cosa increíble, la verdad, es sinceramente llamativo. Bueno, la verdad que, que eso refleja una carrera muy larga, no la verdad que... Eh, he pasado por todas las situaciones eh, alguien en su carrera por ahí pasa por dos o tres situaciones por ahí alguno puede eh, no ser una carrera de, de, de grandes éxitos pero sí individuales o otro al revés eh, pero bueno, en mi caso me tocó todo me tocó eh, estar bien individualmente estar bien en equipo eh, en algunos momentos no jugar nada y pasar a ser un un jugador Eh, décimo quinto de una rotación después pasé a ser el primero de rotación y el mejor jugador del Vascoña y de repente caigo en el, en el Madrid donde estoy en un rol eh, espectacular para mi edad para mi posición, para mi físico en este momento, así que bueno eso demuestra una carrera larga y obviamente tratar de, de, de, de ser profesional, de cuidarse de, de, de, de entrenamiento de ser eh, profesional a la hora del respeto hacia los compañeros hacia el equipo Así que bueno, ¿qué, ¿qué te puedo decir de todo eso? Es algo de, de, de, de... Me siento muy orgulloso porque he ganado casi todo y, y no solo con equipo sino con la selección argentina. Entonces, no, seguro. Digamos que eh, las dos cosas se compensan y bueno, me siento muy orgulloso de lo que he hecho y obviamente todavía queda por hacer, ¿no? O sea, seguro, claro. seguro. Nadie te va a retirar, nadie te va a retirar. Vas a ser vos el que decidas su... en qué momento lo lo, lo vas a hacer. Yo el otro día estaba repasando un poco tu, tu carrera, ¿no? Y, y, y, y decía, ¿no? De, del momento que en alguna vez hablamos eh, en Sacramento, donde vos decías, ¿pero qué hago acá? Y, y a este momento, ¿cuántas cosas tiene que tener el deportista profesional para no perder el eje, para no perder el rumbo? ¿Y en quién se apoya? Bueno, bueno más que nada, bueno apoyarse en mi familia. Obviamente me he apoyado en mi mujer. y en mis hijos eh, a la hora de tomar decisiones. Eh, yo creo que hasta los 28 o 29 tomaba decisiones deportivas y económicas, obviamente. Eh, después de, de una edad, cuando los chicos van creciendo, ya se empieza a tomar una decisión más de familia, ¿no? Eh, volver a Europa fue una decisión más de familia, de, de, de venir y estar con mi familia, estar juntos, porque bueno, la NBA era muy difícil eh, con el idioma y todas las cosas por el colegio para los chicos y todo eso, entonces tomé la decisión de volver a Europa. Eh, entonces, uno se, se apoya en la familia más que nada, creo que es una manera de centrarse y una manera de, de, de estar siempre ubicado con los pies en la tierra, ¿no? A mí me tocó vivir con mi señora de toda mi carrera y creo que es el gran pilar de, de todo esto, ¿no? Porque uno por ahí ve el deportista, pero también uno tiene que ver lo que es la persona detrás del deportista, ¿no? Eso refleja mucho lo que es en la cancha o fuera de la persona eh, el deportista. Ni después eh, la ilusión de jugar al básquet, la ilusión de seguir compitiendo, la ilusión de querer ser más, la ilusión de, de querer eh, llenar la vitrina de trofeos, la ilusión de, de, de poder levantar una copa, me llevó a, a, a tomar la decisión de ir a, a, a un lugar como el Real Madrid, me llevó a salir de la NBA, irme a bascoña para, para poder tratar de competir y volver a jugar al básquet, y tratar de volver a tener minutos. Eh, más que nada, lo, lo, lo más importante para... tener esa ilusión siempre ser ambicioso no nunca conformarse con esto y ya está no me parece que si yo me conformo con esta temporada la próxima temporada obviamente no será la mejor para mí y yo ya estoy pensando en ganar la supercopa y así sucesivamente ¿eh? más que nadie que ser ambicioso no pero eso es en todo punto de vista de la vida no eh, qué sé yo capaz que ya te lo habrán hecho mil veces inclusive te lo hablé mucho mil veces yo pero pensabas tener cuando llegaste a Racing Eh, esta carrera que tuviste mira Yo yo siempre tuve la ilusión De, de, de vivir del básquet Esa es la, la realidad Siempre yo me imaginaba En Ceci de Galve Tirando al aro solo A la hora de la siesta En el verano Antes de ir a natación Por ejemplo Tengo ese recuerdo vivo Eh, de ir a tirar al aro solo y de imaginarme jugar en Europa de imaginarme jugar con la selección de, de imaginarme jugar en contra de Pichy Campana por ejemplo eh, solo, <ríe> como un loco malo ¿no? Podríamos decir, <ríe> podríamos decir yo siempre tuve esa visión, pero bueno, yo, yo creo que esa visión la puede tener cualquier niño o cualquier chico que, que, que, que empiece con el básquet al día de hoy eh, la ilusión la tenía, lo que pasa es que eh, de ahí a que se haga realidad Lo mío se fue dando, se fue paso a paso, fui cada vez más arriba y cada vez avanzando, ¿no? Lo mío se fue dando muy muy rápido y muy vertiginoso, si te pones a pensar, en debuté con 15 años, con 13 años ya jugaba en primera en Ceci de Galvez, claro. después con 15 debutó en la Liga Nacional, entonces lo mío se fue dando muy rápido, ¿no? Entonces, tampoco me he sentado a pensar si en algún momento lo imaginé, no lo imaginé. Yo sí tenía el reflejo de querer jugar en Europa, eso sí lo tenía muy claro. Eh, obviamente la NBA vino de, de arriba, podríamos decir, y siempre tuve la ilusión de vivir del básquet. De última, a cualquier nivel, pero la ilusión de poder sentirme parte del básquet, ¿no? parte de, de esta profesión. Eh, ¿y, y, ¿Y cuando, cuando dijiste, bueno, ahora ya lo económico está... Y, y, y lo deportivo tengo ganas de porque, a ver, los jugadores como ustedes que, que, que, que quieren, quieren jugar para ganar, vos sabés que en, las, en la NBA tenés eh, ciertas posibilidades, no todos tienen la posibilidad que tuvo por ahí Ginóbili de ir a un equipo o Fabri, que también fue el mismo equipo era un equipo que, que, que tenía toda una estructura como para decir, bueno, que ya había sido campeón de la NBA, y que tenía una estructura como para seguir por ese camino, ¿no? Independientemente uh -huh. de que ellos también, obvio, está claro, ayudaron para eso. Pero son pocos los jugadores en la NBA, que yo, Charles Barkley o Patrick Ewing, que fueron enormes jugadores, no salieron campeones de la NBA. Entonces, cuando vos decidís y decís, bueno, tengo ganas de jugar por un campeonato, pero realmente por un campeonato, porque también ahí creo que hay una decisión. Eh, deportiva, pero hay una decisión económica, ¿no? Sí, bueno, la, la des, por la decisión económica, cuando yo era mediado de Filadelfia o al principio del segundo año en Filadelfia, ya mi decisión era irme eh, de la NBA, esa es la realidad. Eh, salvo que no cayera en un equipo eh, ya armado con opciones, ¿no? Esa era la realidad. Eh, eh, pero ya ahí dejé económico, de porque lo ficho por. por Vasconia eh, sí. el primer año por querer volver al Vasconia, pero yo tenía ofertas de equipos de Europa importantes y después del segundo año vuelvo a repetir el Vasconia, eh, sabiendo que tenía ofertas de equipos importantes de vuelta, y no otro año más jugué dos años y medio en el Vasconia eh, jugando y rechazando mejores ofertas o opción volver a la NBA Eh, digamos que ya ahí no me interesaba lo económico, me interesaba mucho más lo familiar y lo competitivo de poder jugar de poder disfrutar del básquet ya después eh, llegó la opción del Madrid al, al final que bueno fue una opción de decir bueno en la situación no está dada para conseguir títulos o para conseguir al, al, algunas cosas importantes Entonces, obviamente lo del Madrid me interesó eh, obviamente económicamente bien pero me interesó muchísimo más lo deportista lo deportivo y, y, y lo y lo de poder competir y poder volver a llegar a finales y eso es lo que más yo quería no poder llegar a la oportunidad de tener finales y bueno la verdad es que la decisión ha sido eh, correcta no podría haber sido meterme en un hoyo meterme claro. en un gran problema a mi edad pero Yo me tenía fe y tenía confianza de lo que yo podía hacer y sabía del grupo humano y del grupo de trabajo que había en el Madrid, ¿no? Claro, eso es un poquito también el instinto este que, que cada jugador tiene, ¿no? Primero que ibas a ser una ciudad, como ya lo hablamos, este Madrid es hermoso y, y bueno, una organización que, que el Real Madrid es una organización NBA. Vos que la conocés, no creo que esté muy lejos de una organización de NBA, ¿no, chapu No, no, para nada. La verdad que no, no tiene nada que envidiarle. Por ejemplo, tenemos... Viajes en aviones privados, eh, hoteles de, de primer nivel, eh, la comodidad y el servicio del jugador siempre está pendiente, todo el personal o toda la gente que trabaja para el Madrid. Eh, no tiene diferencia con la NBA, la verdad es que no la tiene. Es eh. claro. más, ahora va a ser un lugar de entrenamiento en Valdebebas, donde entrena el equipo de fútbol de primera, sí. eh, va a ser un lugar donde va a ser un, un lugar de entrenamiento solo del Real Madrid. Y sinceramente, el, el edificio, el lugar que van a hacer, no tienen nada que envidiar de lo que a lo que es la NBA. Yo creo que si, si en algún momento se abre la NBA a Europa, yo creo que el Madrid es indiscutiblemente el equipo que tendrían que incluirlo, ¿no? Porque ya saben bien cómo tratar al jugador al estilo NBA, ¿no? Sí. Se, han, se han quitado, digamos, un poco eh, la idea de, de la realidad europea, de, de, de cómo se entrena, de. de de que por ahí es más importante el entrenador o la organización que el jugador, ¿no? Y en el Madrid se dan cuenta que el jugador es lo más importante y cuidarlo, ¿no? Obviamente que todo lo demás es importante también, pero al fin y al cabo, los que ganan los títulos, los que los pierden en realidad, también son los jugadores, ¿no? Es sí, seguro, estamos claros, estamos claros con eso. Eh, bueno, y se presenta otro año... Eh, No sé si favorable, pero se presenta otro año con expectativas muy altas para para vos y para el Real Madrid, porque eh, se mantiene la base, eh, vienen de ganar la Copa Intercontinental en San Pablo, eh, sumando otro nuevo título. Eh, nada, lo único que uno puede esperar es que, que el Real Madrid y, y ustedes sigan por el mismo la misma senda, ¿no? Sí, sí, yo creo que acá. lo más importante es ser ambicioso, acá ya pasa por la cabeza del jugador eh, mantenerse positivo, con ganas, con, con hambre, porque obviamente es muy difícil después de la temporada que hicimos volver a repetirla, pero no quiere decir que no se puedan ganar títulos, o, o, no quiere decir que se revaliden, se puedan revalidar los títulos, así que esto pasa por una ambición eh, deportiva, una ambición de cada uno, ¿no? Claro. Este Y bueno, ¿y cómo ves? ¿Qué expectativas tenés con, con la Liga CB Y con la Euroliga? Que es una La verdad que la Euroliga es una competencia hermosa ¿no? Sí, sí la, la, la Euroliga es una competencia Muy linda, muy competitiva Sinceramente este año está Hasta más difícil que el año pasado Porque se han reforzado Tremendo como se equipos. reforzaron los equipos Sí, sí han, han, la verdad que han optado Por jugadores que por ahí han dejado La NBA, como en mi caso Y se han reforzado y bueno, va, va a ser durísimo va a ser durísimo porque se han agregado un par de equipos que antes no estaban eh, tan... Eh, de moda, pero ahora por ejemplo el Kinky, es un ejemplo el Kinky ruso, es un eh, ejemplo de un equipo que se ha transformado en un equipo normal, competitivo, a un equipo con opción de entrar a la Final Four claro. entonces, el Barcelona se, se ha llenado de, de estrellas y de jugadores muy buenos, el F se ha cargado de jugadores, el Fenerbahce también, olimpíaco es el olimpíaco el Panathinaico ha pegado sí, el jugar un salto en Grecia siempre calidad. es difícil sí, siempre es difícil, el Panathinaico ha pegado un salto de calidad muy, muy bueno con Lates y con eh, radujica así que bueno será una una euroliga para defender títulos que no sé si no va a tener muchísimo más mérito que el año pasado esa es la realidad eh, estamos hablando con el chapo noches y se hace falta aclararlo no porque la gente ya conoce tanto tu voz me sorprendiste un montón y sé, sé que estamos sobre el cierre este con todas las declaraciones en el torneo preolímpico eras eras un, un manojo De, de, de tirar títulos este verídicos obviamente y ya metiéndonos en la selección en los últimos minutitos eh, por ejemplo después de, la, de las dos victorias contra Puerto Rico y Canadá que no habíamos ganado nada, que este grupo no ganó nada después de la victoria contra Uruguay que fueron un desastre después del día de México que estoy acá gracias a mi mujer el día que le ganaron a México este tuviste un montón de declaraciones que fueron tremendas ¿eh? Estaba iluminado, estaba, estaba. No, pero fuera de broma, estás pasando. Esto en serio, por un momento de madurez, en serio te digo, porque es como que. Es como que declarás y como que declarás con una seguridad y con una soltura que es impresionante. Y el, el, eso es sanatero, viste, no, de toda ve, la vida. No, no, todavía... no, Por más que lo quieras. No, pero bueno, la verdad que. Yo siempre que vos me haces un reportaje o me hacen un reportaje, voy diciendo más o menos lo que realmente pienso. Esa es la realidad. No, no, no ando con... No tenés filtros. Oye, claro. No, no ando con segundas opiniones o con cosas raras. viste Cuando a me preguntan por alguien que no me gusta, no me gusta, ya está. No no, no puedo darle vuelta a eso, ¿me entendés Sí, así, así como me que... viniste a cargar porque ponía este nada de casualidad, todas esas cosas que ponía yo cuando le sacaba sí, sí. la foto... Este, es verdad no tenés filtro verdad verdad verdad bueno un párrafo para para lo que fue esta clasificación no la clasificación es, la verdad que histórica porque mantenemos una continuidad en el proceso de la selección argentina que son cuatro olimpiadas seguidas y eso tiene que tener muchísimo mérito porque no somos una potencia entonces eh, tiene muchísimo mérito Y el hecho de, de, de tirar ese Twitter como tiraste este, con este voy a la guerra o con este peleo siempre por Escola, ¿qué significa para vos seguir al lado de Luis? ¿Y qué significó el hecho de que vos y Luis lleven al grupo adelante? Y bueno, eh, jugar con Luis, la verdad que es jugar, aunque no hayamos jugado mucho tiempo juntos eh, en lo que es equipos, en la selección argentina llevamos 20 años. Fuimos a jugar a Itaparica...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 Yo quisiera jugar toda la vida, ¿no? Pero bueno, lamentablemente en equipo no, no, no he tenido el placer de jugar más tiempo. Jugué, creo que tres años. Después siempre he jugado con la selección argentina. Pero Luis Escola es el jugador más histórico de la selección argentina, lejos. No hay nadie que se le pueda ni asomar eh, a la imagen de Luis Escola dentro de la selección argentina. Después, obviamente, que, que Manu es Manu a nivel basquetbolístico de, de Argentina en sí. sí. Pero en la selección argentina, Luis es el nombre más... fuerte y pesado que tiene esta selección argentina. Chapu, te agradecemos enormemente el contacto, gracias este como siempre y un gusto, estamos, estamos siguiendo tu campaña, ojalá que tengas eh, eh, el, el 75% del año que tuviste este. Bueno, no estaría nada mal. Por eh, eso. Tampoco. Así que, que, bueno, muchísimas gracias. Gracias por estar siempre. Y, bueno, un saludo muy grande para ustedes. Chapu Noción, ¿eh? Una nota bárbara. Gracias, Chapu. Le robamos un minutito a la gente de Tarafa. Nos vamos. Mañana hablaremos de la Liga Sudamericana, la gran victoria de San Martín de Corrientes.